El crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Por raro que esto parezca, desde todos esos puntos se emite nuestro mensaje destinado al cosmos. Mientras nuestro mundo va girando, señor Hernán, d es así. En esperanza de que nos escuche alguien. Y nos conteste probando de esa forma que no somos los únicos en la creación, en la inmensidad del cosmos. Aquellos que son reacios a los cambios por tener convicciones de raigambre sumamente conservadora, lo cual hasta a veces contagia a algunos desprevenidos visionarios, como Chunes, por ejemplo. Se convierten en personas que no logran comprender del todo las fuerzas que animan al progreso tecnológico. En la época de Wilbur y Orville Wright, verdaderos padres de la aviación, se podía lograr avances de ingeniería con materiales rudimentarios. Y fue así que la construcción del primer aeroplano la llevaron a cabo. financiándola a través de su negocio de bicicletas. Eso sí, trabajando en silencio. Hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big b a n g Más rápido de lo que podemos imaginar, viaja nuestro mensaje en internet a través de Delta 80 y el retorno del gigante radio show de mi amigo Gustavo Bolassini. Sí. Hace mucho tiempo que él tiene ese afamado programa y ahora un lugar, precisamente una, diríamos, radio en Internet. Todo ello es por intermedio de la red satelital de Fargo. Agradecemos a Cristian Torres y Pepe Frutos. Y, por supuesto, frecuencia cero. Los hermanos Wright no contaron con becas de ninguna fundación de ciencias. Construyeron las alas y el fuselaje de su primer aeroplano ellos mismos, con herramientas que ya tenían y con el aporte del habilidoso mecánico Charles Taylor, quien diseñó y construyó a mano el motor. El proceso de fabricación completo se llevó a cabo por tres personas en un sencillo garage. Que quién sabe, tal vez tenía por numeración el 905. Actually, the great, the great、like. 905. <música> Mother was an incubator, father was the contents of t test tube in the icebox in the factory of birth. The date is 905, and I've taken o w n t line. I'm going to s t p o p u l a of the planet. Suspended animation, my childhood passed me by. If I speak without emotion, then you know the reason why. The knowledge of other, the universe is s t r e a d i g through my mind. It's my e v e r l me s t e n g body, left this b e a t y behind. Everything I know, is what I need to know. Everything I've been looking b o u t Every s e n t e n c e in my head Someone has to say Age and of my life is an open どどどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん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 Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Lo tengo que decir todo lunes porque el otro, es, el otro tema es larguísimo.、Eh, yo le diría que vaya preparando ese té marciano que usted tiene, que me recomponga un poco, ¿no? Por esas cosas de la evolución o por la evolución de las cosas. La exploración espacial se desarrolló en una escala de progresión tecnológica muy acelerada y vertiginosa. Los primeros en caminar en la Luna fueron dos hombres, Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Pero detrás de ellos se encolumnaban 10.000 ingenieros, 100.000 millones de dólares. ¿Le gustaría para un fin de semana eso? ¿Le alcanza? No, bueno. Y la fuerza de un mandato llevado a cabo por el presidente Kennedy también parecía que acompañaba el poder del blues. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15.000 mil millones de años. 15.000 mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Si se hacen ciertas reflexiones de la era Apolo, se puede concluir que en algunos aspectos los estadounidenses no fueron los primeros en llegar a la Luna por tratarse de exploradores por naturaleza o por ser un país comprometido con la búsqueda de conocimiento. Los yanquis llegaron a la Luna primero porque tenían que vencer a la Unión Soviética y ganar la Guerra Fría de cualquier manera posible. La verdad, al fin y al cabo, era solo una disputa con un alma gemela. El mensaje de Big Bang. Big, big, big, big. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big, big, big, b a n g En algún lugar de gaso se escucha el Big, big Bang. Bang. El presidente Kennedy dijo en 1962, ante los más altos funcionarios de la NASA, No me interesa el espacio. Creo que es algo bueno, que debemos conocerlo. Estamos listos para gastar cantidades razonables de dinero. Nos referimos a gastos exorbitantes que afectan nuestro presupuesto. Pero la única justificación, en mi opinión, es hacerlo de este modo y en este momento, porque esperamos derrotar a la Unión Soviética y demostrar que, pese a haber empezado después, logramos superarlos. Fue mediante un trabajo nacional verdaderamente sincrónico. Nació hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big b a n g Hernán Jones no cree en la llegada a la Luna, para nada. ¿Qué edad tenía usted cuando se produjo? No estaba, no existía. ¿Tan joven era? <ríe> Ni siquiera estaba en proyecto, claro. Yo no, yo. Bueno, yo lo vi por la Ethernet. La Ethernet, sí. It up now, and then she shrugs her shoulders. Slowly plods her way downstairs and drops the key off. Starts the motor、and、saves her life on tiny d i s c s Not back up, but she'll take that risk. Give or take an hour or two, he'll be heading in the same direction. Swapping one desktop for another in the search for his reflection. Bye. He'll Be found running for the underground, but she looks for him in there. Scanners tracing through the park, a red dot moving through the dark. She waits for him in there. All the pain, the s e r f a s e o r s inside again. All the passion, all the sex, all the heat of being Cyber X.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 Nos guste o no, las guerras parecen ser el impulso más poderoso para aunar voluntades y obtener fondos, como no sea para un arsenal público. Las metas elevadas como la curiosidad, el descubrimiento, la exploración y la ciencia pueden conseguir recaudar dinero para proyectos de tamaño modesto, siempre y cuando estén en sintonía con las p r o p i a s Perspectivas culturales y políticas del momento.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 Bueno, lo vamos a llevar. A Icarus Music por su aporte de música para el programa. Agradecemos a m a r c e l o e s Corca, que ya nos está preparando la acreditación para The Flower Kings. Sí, allí estaremos. Sí. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de dos célebres astronautas que no, andan extraviados por el espacio: Leo Montenegro y Edgardo Aucielo. Pero quien hace el té acá de maravilla, sanador, reparador. Y todo ello es Hernán Yunes. Qué edita, además, y todo. Edita de la hostia, como decía mi amigo l e o En la conducción, Jorge Ingenieros, Operación Técnica y Puesta en el Aire, Hernán Yunes. Dirección General, Hernán de Isich. Colaboran aquí en el piso, Lucas, que está estraviado también. Ah, ¿tiene un problema de un diente?、Oh, mire usted. Y Javier, que, bueno, no va a cobrar el diente de Lucas. Una realización B y asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail b i g b a n a frecuenciacero.com.ar o simplemente visitar nuestra página bigbanradio.com.ar. La vamos a actualizar, está un poco colgadita la página. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, Radios Net, Mediores Radios, TuneIn, s i m p l e r a d i o s Radios.com y iBox. Todo ello. Todo lo que no le gusta a Matías Levin. Pero bueno, será hasta la semana que viene. Chao.